Tranquilízate un poco, ¿no? Yo creo que voy bien. Pasa, dale, dale, dale, dale. Tranquilízate, por favor. ¿Qué es lo que le pasa, señor? Acá, hijo, a ver si cruza más rápido. La gente está muy loca últimamente, ¿no? Las babosas somos muy tranquilas. Dale, vamos a razón, métele. No me apures, ¿no? Déjame ser como yo estoy, por favor. único que me faltaba! Encima que hace dos horas que estoy esperando que crucen estos dos mamertos... mira lo que me viene a romper el parabris ahora! ¿Y vos qué carajo sos? Un cepillo. Soy un cepillo. ¡Un cepillo cayendo del cielo! Sí, me tiraron del quinto piso. Dejá de romper los huevos, loco. Y ustedes dan a ver si cruzan. Pero Se... no pongas así... Aprovechemos, ¿no? Estas dos personas están peleando. Aprovechemos con nuestro momento. El camionero está medio loco, me parece. Dale, vamos a meterle. Dale, dale, dale, dale, dale. dale. Su, su. Su, su. Sí. Su, su. Ahí vamos, ¿no? Cruzamos, ¿no? Uy, mira qué linda plantita. Es cierto, es muy linda, ¿no? Vamos a la plantita, vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Espérame que ahí llego, ¿no?